24 minutos después de las 10 de la mañana, momento para comenzar nuestro diálogo como cada miércoles con Mauro Mendiburo. ¿Cómo te va, Mauro? Buen día. Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo anda todo hoy? Muy bien, muy bien. Queriendo hablar de las novedades que puedas tener para nuestros oyentes contigo. Bueno, en eh, la semana pasada se publicó el dato de inflación de Uruguay al cierre de abril, al 30 de abril. Digo que la, eh, la inflación mensual fue un 0,75%, en 12 meses, o sea, la anualizada 7,61%, y la acumulada en el año 4,27%, para tener alguna referencia eh, eh, con respecto al año pasado, abril del año pasado, la inflación había sido en el mes de abril de 0,49%, o sea, en este mes de abril del 23 fue casi el doble, 0,75%, y en lo que tenía que ver con el, al, el anualizado, o sea, los 12 meses cerrados al 30 de abril 2022 nos daba 9,37 contra este año, repito, 7,61. Cuando uno observa estos números, bueno, un poco de agridulce. Eh, por un lado tenemos eh, una mejora en el en el informe anualizado, o sea, los últimos 12 meses, ya poco nos acercamos al 7%, sin embargo, en este mes hubo, sí, efectivamente un repunte Con respecto a lo esperado, se esperaba que iba a ser un poco menos. Y si uno mira la interna, ve que el, la razón está eh, en alimentos y bebidas. Cuando uno retira concretamente frutas y verduras, la inflación baja sensiblemente. Eh, el, lo que se llama inflación subyacente sin frutas y, verd y verduras está en 0,5 en lugar de 0,75, o sea, un tercio menos. Interesante porque también hoy se conoció en Estados Unidos, acaba de, de, de este, comunicarse que... En Estados Unidos, y para tener una referencia, la inflación anualizada está en el 4,9%, nosotros estamos en el 7,61%, y el dato de marzo él fue este, muy importante porque se esperaba un aumento, perdón, el de abril fue muy importante, porque se esperaba un aumento del 0,4%, sin embargo fue menor al esperado, lo cual implicaría que el aumento de tasas de interés que llegó adelante la Reserva Federal de Estados Unidos estaría llegando a su término. La inflación en Estados Unidos sigue bajando y de a poco vuelve al entorno del 2,5-3%, esperemos llegar a ese valor en, en los meses eh, del de segundo semestre de este año. En definitiva, la, el aumento de tasas estaría llegando eh, a sus últimas etapas. El otro dato que se conoció en estos días aquí en Uruguay, que es un poquito más eh, preocupante, es el dato de recaudación. La Dirección General Impositiva publicó los datos al 31 de marzo del 2023, donde una vez más, ya en los últimos cuatro meses, tuvimos tres meses con el mismo signo, hay una caída de la recaudación bruta real. Y esto es importante porque en realidad la recaudación es un poco el termómetro de la actividad económica, dependiendo de qué es lo que uno mire. Por ejemplo... En el caso del IVA, el impuesto al valor agregado, se recaudaron 51.642 millones de pesos. Eh perdón, eh, en el caso total fue 51.642 millones de pesos y esto implicó una caída con respecto a el tercer mes de a, perdón, a marzo del año pasado. Y ahora sí, viendo cada uno de los rubros, el IVA Fue de 24.346 millones de pesos, es casi la mitad de la recaudación de la Dirección General Impositiva y una caída importante del 5,7% en términos eh, reales. Eh, en el caso del segundo tributo que más recauda, que es el IRPF, eh, fueron 10.322 millones, eh, implicó un 20% de la recaudación y si bien hubo un aumento importante este mes con respecto a marzo del año pasado... Si uno mira, en realidad es un tema contable, que en realidad arrastra alguna diferencia que hubo en febrero. Y los otros dos, en importancia, el IMESI y el IRAE, los dos cayeron también, el primero un 11,5%, el otro un 11%, 4.452 millones IMESI, 6.458 millones el impuesto a la renta de las actividades económicas IRAE, lo cual nos da la pauta que desde el lado de las ventas, o sea el IVA, o del lado de las rentas, tanto privadas, el IRAE, como el propio IRPF, estamos viendo que la actividad económica está resentida, evidentemente la recaudación está bajando porque la actividad también lo está haciendo, y en ese sentido los datos que hasta este momento hemos estado viendo de avanzada del Producto Interno Bruto de nuestro país corroboran un poco el estado recesivo en el que se encuentra la economía uruguaya. Obviamente uno de los determinantes que esperemos que pronto finalice en su accionar es la sequía que venimos sufriendo ahora ya en sus consecuencias, en el caso de la inflación en los valores de las frutas y las verduras, en el caso de la actividad económica, obviamente con las transacciones. Así que bueno, una buena de afuera Jorge, esperemos que nos contagien esas buenas novedades este en el futuro aquí en Uruguay. Y en lo que pueda eh, suponerse la perspectiva, eh, teniendo en cuenta que estamos llegando a, al invierno, que supongo debe ser en las estadísticas la estación del año donde más este injerencia tiene justamente todo lo vinculado al frío y a los costos de, de indumentaria, de, de calefacción y demás. ¿Qué podemos esperar? Bueno, aparentemente el gobierno ha tomado una decisión este, que yo creo que es mucho más atinada que aquella de ajustar las, los combustibles todos los meses, tomado una decisión de, bueno, que hasta el momento que no esté, si, si no hay grandes cambios, el precio de los combustibles, de la energía, se mantiene constante de hace varios meses, combustible particularmente, y con él prácticamente todo, con alguna excepción, algún ajuste que ha habido en el gas, por ejemplo, daría la impresión que el, la, esa política vino para quedarse por todo el invierno, visto todas las dificultades que están existiendo, ¿no? Desde el agua, a la escasez de algunos alimentos y de esa manera eh, cómo se reflejan los precios, eh, yo diría que es una intervención que puede tener algún costo financiero para el Estado, pero que es atinada no es momento para estar ajustando ese tipo de variables, aun cuando la propia empresa ANCAP puede terminar a, este, sufriéndolo pero yo creo que es un mal menor comparado con el mar de problemas que estamos este, teniendo en este momento Es así, nos reencontramos la semana que viene Mauro Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Igual para ti. Chau, chau. Chau.